Muy buenos días. Aquí estamos, como todas las semanas, en La tertulia un programa de Radio Hora, la emisora libre gestionada de Madrid. Esta es la edición 131 de La tertulia y hoy vamos a tener un programa especial de los que hacemos de vez en cuando, un programa histórico, en concreto este que venimos anunciando ya desde hace unas semanas. Va a ser un programa que va a girar alrededor de la figura de Durruti y, claro, Durruti y su tiempo, porque por su cuenta no tendría tampoco demasiado interés. Entonces, pues eso es lo que lo que vamos a hablar en el programa de hoy, un programa especial, que grabado, como digo, el 28 de noviembre, eh, tenemos hoy el estudio bastante atestado de gente, como lo que estamos aquí <risa> habitualmente, <risa> estamos cinco personas, por aquí, para que si no se lo cree, Reading, Buenas. Pues, el Perú... Hola, el, pája el pájaro. Hola, amiguitos. Y el invitado que tenemos en concreto para este programa, que es Enrique, un compañero de Madrid, de la Libertario La Idea. y bueno que Hola, Muy buenas a todos. Uh -huh, Queremos invitar porque sabemos que él también tiene bastante conocimiento de sobre todo de la época de, después del 18 de julio, ¿no? los últimos tiempos de, de, de Duruti, la figura de Duruti. ¿no? Entonces, pues eso, ese va a ser el programa que, que vamos a hacer hoy y vamos a empezar poniendo un poquillo de musiquilla. Para acompañar un romancero. Historia de tres amigos De la dulce libertad Si se hicieron anarquistas No fue por casualidad Buenaventura Durro, Ascaso y García Oliver llamados los solidarios que desprecian al poder buscados y perseguidos por el campo y la ciudad se acabaron en la cárcel no fue por casualidad buena aventura Duru Ascaso y García Oliver Tres hojas de entre negro Contra el viento del poder Bueno, no vamos a dejarlo entero Que si no se nos come mucho tiempo del programa Este ha dicho Sánchez Ferlosio El romancero de Durruti Se llama Los Solidarios como Los Solidarios Como, Ajá. Pues, los solidarios, como uno de los, de los grupos que constituyó Y habla no del solo, en este caso Habla también de, de otros compañeros suyos Como fueron García Oliver y Ascaso Los tres de... Diferentes finales, ¿no? Durruti, que murió, como hablaremos luego, un 20 de noviembre en Madrid. Eh... Ascaso, que murió el mismo, dieci... Francisco. Dieci... Ascaso, el mismo 18 de julio, en en el asalto 19 en el en asalto, 19 asalto al cuartel de, de Atarazanas, sí. en Barcelona. Y García Oliver, que murió en el exilio, que fue el que más duro de todos. Y una figura también bastante controvertida, sus memorias y muchas cosas, pero que no dará para tanto, ¿no? Ahora por aquí, bueno, pues eso, empezamos el tema, ¿no? Decimos con la, la figura de Durruti. Eh, Durruti, se puede decir que es una, dentro de lo que es el anarquismo español, es una de las figuras más, al menos más conocida aunque no sea con profundidad, pero sí de que le suene a, nombre, a la gente el nombre y sepa lo que es yo de hecho mismo, entre otras cosas, mis primeros acercamientos a un poco así a lo que es el anarquismo y tal fue a, a raíz de leer una, en una enciclopedia de casa de unos tíos míos que me acuerdo en uno de los laterales que te venía... Ahí, ...hablando de Durruti, una columna y tal y cual... ...que despertó mi atención y tal... ...pero bueno, el tema es ese... Durruti murió un 20 de noviembre cosa que mucha gente desconoce, cuando llega el 20 de noviembre todo el mundo se acuerda de la muerte de Franco sincronizada para que, por cierto coincidiera con la de José Antonio sí, con la de José Antonio Primo ausente, de Rivera con el ausente. pero, bueno, no sé. y los más modernos eh, saben que el 20 de noviembre del 2014 murió también Cayetana, la duquesa de Alba que eso lo digo porque habrá gente que le suene la fecha a eso, desgraciadamente es, me temo que es así bueno, esos eso, cuatro eso, gran... pues yo desconocía sí. ese dato y me alegro Pero ya, te, ya no, se, no nos va a olvidar en la vida ya también no la bueno, Pues eso Entonces vamos a hablar de, de Vamos a hablar de Durruti De la figura de Durruti ¿no? Para empezar, bueno, algunos datos así Biográficos para entrar un poco En materia, Durruti nació El 14 de julio De 1896 Cuatro años antes ¿no? Justo de, del fin de siglo eh, En 19... Tres, es una cosa que a él se le quedó grabado, era muy pequeño como podéis ver, siete años, detuvieron a su padre en una huelga de curtidores que hubo en León, estamos hablando de León, de la capital leonesa. En el año 1899, antes de acabar el siglo, justo un tío suyo, también apellado Durruti, fundó la primera asociación obrera de León. Una asociación que promovió una huelga que, que duró hasta nueve meses. Esa huelga fue perdida y bueno una, una huelga tan larga en la época lo que significaba era la absoluta ruina económica y de pauperación más absoluta y de pobreza extrema para la gente que había participado y había aguantado esa huelga a, a pesar de que mucha gente pues, que tenía un, no mucho patrimonio pero algo pues se fiaba a los obreros, se le daba todo pero acabó pues como acabó ¿no? con, con muchas penalidades y perdiéndose la huelga él empezó en 1910 de aprendiz de mecánico En 1913 tuvo el carné de, de los primeros de la Unión de Metalúrgicos de el León. El número 12. El número 12 de la Unión de, de Metalúrgicos de León. Eh, ya en esa época, alguna de las frases que por lo visto decía él, eh, era, todo, era en, el, en torno al socialismo en esta época, la Unión de Metalúrgicos decía el socialismo o es activo o no es socialismo. La Unión de Metalúrgicos era de la OGT, ¿verdad? Sí, sí, eran sí. socialistas. Y también, bueno, era un grupo de gente más joven y, y estaban siempre, pues eso, peleando con los eternos consejos de moderación del de, de resto de, de la organización, ¿no? otros socialistas. Decir que hubo una huelga de mineros en León, no en la capital, sino ya en las montañas y para, para solidarizarse, que es lo que hacía antes, cuando hacía falta hacer sabotajes o liar alguna, pues no le hacían lo mismo que estaban allí, lógicamente, por seguridad, entonces venía gente de otros sitios. Entonces, Duruti y algunos compañeros de León fueron apoyar a esa huelga. Eh, de hecho, eh, en esa huelga pues, se hicieron bastantes sabotajes y esto llevó a que finalmente eh, Duruti y otros jóvenes fueran expulsados por la organización. Se expulsaron por radicales, ¿no?, de la organización en la que estaban. Bueno, después de esto tuvo un paso por Fijón, y después fue una vida así de, de movimientos también porque estuvo unos años en Francia, estuvo en Bilbao, en Bilbao estuvo en la Unión Metalúrgica, en Francia a... esos años primeros años en Francia si no me equivoco tendrían que ver con su negativa a realizar el servicio eso militar. Eso ya fueron los segundos. Estuvo primero estuvo en Francia que ya estuvo huido por por temas de esto de ya más. Sí, porque temas... su primera etapa en Francia fue hacia el año 18. Sí, eso pues. fue por temas de pues esto de perseguido aquí ya por mm. por, por aquella, estar metidos por en huelga y por las actividades Sí, sindical, por sus ¿verdad? actividades. Luego sí que volvió y como él era considerado desertor del ejército le detuvieron se hizo operar, si no me equivoco, de yo tenía una hernia, no sé qué, adujo para que a a un hospital y para poder fugarse y ya se volvió a Francia otra vez, ¿no? Eh, parece ser además que fue en Francia donde había un montón de exiliados anarquistas, donde él empezó más a abrazar las ideas libertarias. Eh, bueno, os digo que, que eso eh, después de Francia volvió a Gijón, a Gijón, un sitio emblemático también, que es a la Felguera, que es también era un se puede decir un nido bueno, de anarquistas. Eso es Gijón. Nos bueno, perdón, Gijón o no, Asturias. <ríe> <ríe> Asturias, me he equivocado. Pero vamos, que, que en Asturias, La Felguera, que es un sitio también donde... La Felguera era el núcleo potente de, sí. de, de, al, al, al, del anarquismo As, en Asturias. Asturias. Junto sí. con Gijón, creo. Sí, con Gijón, pero uh -huh. con, con bastante uh -huh. más potente por, uh -huh. porque era un núcleo industrial. Que Gijón no lo era, uh -huh. era un núcleo portuario, pero no, era, no tenía la potencia industrial que tenía La Felguera. Y, y ya estando allí, en La Felguera, es cuando tuvo que salir por el tema este de sus problemas por haber desestado del ejército, ¿no? Bueno, pues eso es. Luego, de hecho, volvió... A San Sebastián. En San Sebastián hicieron un grupo que se llamaban Los Justicieros, a los que él pertenecía, eh, donde ya pues eran grupos, se puede decir, de, de defensa, de autodefensa frente a lo que ya era lo que una, se llamaban... una política de exterminio mm. de, de por parte de la patronal de los militantes obreros lo más destacados, anarquistas, sindicalistas, que se decían en la época, sobre todo en Cataluña, pero en otros sitios también. Lo que se llamaban grupos de acción, directamente eran los, mm -hmm. los hombres de acción, ¿no? Los grupos, los hombres de acción de del sindicalismo... De hecho era una guerra abierta, ¿no? Directamente porque pues las bandas de matones de la patronal y las bandas de sí, bueno, eso que se, eso que llamaba la, la patronal el sindicato libre. El terrorismo blanco que eso, se llamaba el, literalmente. El, el ¿no? el igual. Libre porque tenía libertad para matar a quien quisiera. Eso, ¿no? eso, Más sí. que nada. La banda negra también. El varón y esas cosas, sí. sí. Bueno, pues hicieron ese grupo de los justicieros y de hecho. Tenían pensado matar, no me acuerdo a qué cargo político de allí de San Sebastián, inspirado por un atentado que hubo en la época por un grupo también de anarquistas valencianos que liquidaron a, un, a uno que estaba vinculado con la creación de estos grupo de pistoleros en Valencia, pero finalmente resulta que iba a hacer una visita al gran cursal de San Sebastián, el rey Alfonso XIII, y decidieron decir, si podemos, nos llevamos al rey por delante. Y en los preparativos en los que quedó, creo que Gijón, digo Gijón Durruti, encargado del tema de los explosivos, hizo un túnel, pues el tema es que el complot fue descubierto, tuvieron que salir huyendo y ya, claro, está prófugos de la justicia con más problemas, ¿no? Entonces, pasaron luego por Zaragoza y bueno, eso fue... Ahí está Ahí está el, tema. el asunto del arzobispo Soldevilla, ¿no? sí, el sí, cardenal Soldevilla, sí, ese. ese era un... también otro que financiaba las bandas de, sí, era uno de, uno de los horrible. instigadores de, sí. del terrorismo contra los sindicalistas de hecho y entonces, eh, por eso fue ejecutado de hecho el cardenal Soldevilla y también el intento que hicieron en, en San Sebastián frustrado y tal eh, estaban dentro del marco de la lucha del intento de exterminio por parte de la patronal fundamentalmente catalana con apoyo del Estado no con el ejército y la policía de, de, de exterminar el narcosindicalismo. Sí Y, que... y fue una reacción de defensa eh, primero pero ya intentaron aquello de, de no de defensa por la base sino de, de ir a la cabeza no de descabezar ese movimiento entonces el intento era eh, quitar en medio a Martínez Anido a... Mm -hmm y también a, a otro personaje ¿eh? al, al señor Arlegui, Arlegui sí, y a sí. otro personaje que es el que estaba en San Sebastián ¿qué pasa? Eh, eh, y también a, ah, por cierto, y a, y a don Jaime al heredero de los carlistas porque los requetes que esto no es muy conocido, sí que estaban muy implicados en todo el tema del pistolerismo en Cataluña y en la represión del sindicalismo aparte, entonces aparte. como eh, tam, ambos ambos personajes pues debieron oír, debieron llegar información pues desaparecieron mm -hmm. Y entonces, pues digamos que surgieron unos unos candidatos de ocasión que fueron Martínez Anido digo perdón, el cardenal Sordevilla en, sí. en Zaragoza, que bueno, que luego resulta que el cardenal Sordevilla estaba mucho más arriba en la estructura de estas cosas de lo que debía porque su muerte sí que supuso un, un frenazo bastante importante a la, a la acción de... De los, de los pistoleros del libre. De hecho, pues eso, aunque a la gente le suele un atentado contra un cardenal como una cosa de, del típico anticlecarismo de los no, no burgueses nada, liberales no. del 19 no tiene nada que ver este señor, eh, pues bueno, entre otras cosas gestionaba todo tipo de casas de lenocinio sí. para con los beneficios financiar a, a los pistoleros del sindicato libre luego decir eso que por un lado estaban lo que son los pistoleros de lo que llaman sindicato libre, o sea, directamente mercenarios que eran a los que se encargaba, o sea, escuadrones de la muerte, sí. ejecutar a sindicalistas y obreros, y por otro lado estaba el papel el papel directamente de de la policía con la famosa ley de fugas ¿no? mm. la aplicación de la ley de fugas que, se, que quería decir que si tú te intentabas subir mientras estabas en manos custodiado por bueno, la policía bueno, más que tú intentabas bueno. subir era al revés no, no, digo que, se, forma, digo ¿eh? que si se supone que tenían derecho a dispararte la a un orden de, la de hecho el procedimiento habitual era el eh, procedimiento habitual era supuestamente liberar a presos gubernativos recordamos la figura del preso gubernativo no estaba detenido sin una condena sino por ser molesto para las autoridades y en un momento dado pues bueno se te lo mismo que te tenían sin motivo pues te podían liberar sin motivo cuando claro cuando esa liberación era en una hora nocturna y en un tal pues muchas veces iba directamente acompañado de, de, un, de un tiro en la nuca bueno de un tiroteo sí. bajo la excusa y luego lo que eh, aducían estos defensores de la ley y el orden era eh, se había intentado fugar y le hemos disparado el por eso lo de ley de fugas Y esto fue desarrollado precisamente por el señor Martínez no sé si ahora mismo para que la gente de unidad, no sé si, si tú alguien aquí alguien aquí tiene datos de lo que supuso de la sangría que supuso de gente de militares pues... trabajadores pero bueno los malos hablando fue de... a, gel pestaña Mira. Pestaña, Pestaña no murió. Justamente no, no murió, ya. pero digo, pero Ángel Pestaña, digo, Justamente para que... Saben, viendo una estadística. Eh, por encima de 500 sindicalistas de la CNT mueren en el trienio... La semana en, pasada no. estuve trabajando en una estadística y hay más de 720 acciones entre el 18 sí. y, el 20, y el 23, mm. más de 720 acciones violentas solo en Cataluña. La mayoría de ellas relacionadas, desde luego, con el prestolarismo del Estado. Iba y a decir Ángel Pestaña, porque Ángel Pestaña eh. en su época era uno de que estaba más arriba en la CNT, que sufrió un atentado a tiros y luego le llevaban al hospital y Y estando dentro del hospital... ...llegaron los pistoleros a intentar rematarle... ...cosa que evitó la gente que había allí... ...pero le intentaron rematar en el hospital... ...luego otro también... ...el Salvador Seguí, el Nui del Sucre... ...el Chico del Azúcar que también era... ...pues uno de los grandes hombres en ese momento... ...del más importante no dentro de, de la CNT Catana... ...que era la más importante que también fue ejecutado... ¿no? ...entonces eh, hubo gente que tomó la, la determinación... ...de hacer frente a eso... ...y lo hicieron con bastante éxito por cierto... ...bueno estamos hablando con eso... ¿no? ...pues a, a raíz de todo esto... Eh, y de todos estos problemas que había aquí lo que hacen es en un momento dado, nos estamos saltando también muchos cachos porque si no, acabaríamos nunca, pero es dar el salto de los mares entonces, un salto que empieza por Cuba y se recorre desde Cuba prácticamente después donde acaba en Argentina, ¿no? Cuba, Argentina, Uruguay. básicamente ¿no? Sí. y pasaron por más sitios sí, pero pero por México. básicamente, México, México. México, y, México. y bueno Sí, Llega llegaron allí eh, exiliados como trabajadores, ellos se empleaban y trabajaban, de hecho estuvieron trabajando en el tema este portuario allí en, en, en Cuba no sé si en Santiago de Cuba o tal pero en el tema de estibadores de puerto estuvieron agitando, calentando los ánimos tal, hasta, hasta tal punto que ya tuvieron que salir de allí porque iban a tener problemas, se fueron hacia el interior estuvieron trabajando en unas plantaciones de cortadores de caña en el que refieren no es una anécdota, más que una anécdota que en presencia de en este caso eran por lo menos a Durruti Urruti, y estaban juntos no sé si bueno en su presencia eh, una gente que había hecho huelga llega el señorito el capataz y los apalea se los lleva los apalea los devuelve los tira ante los obreros mira aquí se han quedado estos quién más va a hacer huelga pues a la siguiente noche el capataz de asesinado y ellos se van o sea lo matan y se van de allí Tuvieron que salir de Cuba, huyeron como pudieron y llegaron hasta México. Ah, en, este, en este caso, simplemente por Bonita hay que dejar constancia de la nota que dejaron. Esta es ah, la justicia sí, de, los de los errantes. errantes sí. <risa> la justicia por... de los errantes, dejaron una nota. Entonces, bueno, ya empezaron a ponerse alerta por la fuerza de seguridad y estas cosas. Pasaron a México, estuvieron dando una vuelta por ahí y pasaron a México, donde ya hicieron varios atracos para financiar algunos proyectos que había por allí, de bibliotecas y de cosas de estas, y bueno, fueron cruzando América, en Chile creo que también atacaron, al final acabaron en Argentina, eh, por Uruguay, consiguieron salir y otra vez volver a España. Podríamos detenernos en esto donde... con más tiempo, pero eso es lo que hicieron, un auténtico, un auténtico American Tour, un tour de expropiaciones y de justicia de los errantes, que el nombre, de luego, era apropiadísimo, porque estaban... Errantes, <risa> De sí, uno para eh. otro volvieron al final eh, y, y volvieron a Francia no luego fue cuando en Francia de nuevo pretenden atentar porque iba a visitarlo Alfonso XIII otra vez y de nuevo por la contratación de un chófer que resulta que resultó ser el que se fue de la lengua el confidente porque su chófer habitual no lo tenían no por lo que fuera pues también se desbarató eh, el planeado asesinato de Alfonso XIII en ...allí en, en París, vamos por lo que ellos también bueno hubo una campaña porque se pidió la extradición desde España y hubo una campaña muy importante de solidaridad con este caso eran los tres era acaso caso de y García Oliver o yo no me si estaba García Oliver allí no estaba bueno no García Oliver bueno. no porque García Oliver el no estuvo de y en, joven no, sería. Eh, García Oliver sí que estuvo en el, implicado en el intento de atentado de Alfonso XIII de hecho en sus memorias hace un análisis bastante crítico de la de la planificación entre otras cosas del caso del del chofer que era un pues eso un chofer no es que fuera contratado era un, supuestamente un compañero pero que vamos que por ahí está claro que se Que, que se se la madeja pues sí que eran en la famosa foto de, de sí. García Oliveras Caso y el tercer personaje el tema joven, es perdón de Jover, de Caso Jover y Durti el tema aparte de España pidió su extradición a Argentina ah, que de, de hecho de hecho llegó a estar un crucero argentino en un puerto eh, francés eh, para para trasladarles allí con motivo de, de, de ese tour eh, por la América Latina que por cierto fue muy criticado también por compañeros de la época pues porque se Eh, se consideró que no, que no se tenía demasiado a los principios, que fue demasiado espectacular, demasiado en, buscando la notoriedad y, y que causó más, más problemas que, que otra cosa, no aparte de su espectacularidad y, de, y que de, con el tiempo pues, nos, nos llame mucho la atención. Pues... No sé qué me queréis decir. No pues evidentemente creo. te pues, quiere decir que pues, vamos, aligerando vamos aligerando para acercarnos porque si al 36. Vamos queremos hablar. Ya cerrando bueno, sí. estamos contando un poco de contar los, los antecedentes. Bueno, pues eso, total Durrut para entonces, como y no el único, pero pues ya era una, un personaje con mucha fama pública la que podía ver en esos años y que estaba en la boca de todo el mundo, en la boca de la fuerza de seguridad en la boca de mucha gente, ¿no? Ya era un hombre que fue sonado, sobre todo después de estas cosas, de los atentados contra el rey, de ser buscado, de pedir su extradición, y bueno, pues eso, que ya era un personaje célebre, ¿no? Hombre, la campaña para evitar la extradición de Durruti y de Ascaso po fue y tal fue, fue muy potente, casi equiparable mm -hmm. a la de a la de los dos, a Saco y Bancetti, con, con un final distinto, por cierto. Uh -huh. Y, bueno, pues eso. Y luego está la tentona de Vera de Vidas, ¿no? es que hay una cantidad de, de, de, de acciones, de actividad que, claro... Que yo más que centrarlo en la acción de una persona, ¿no? eran miles de personas las que actuaban de esa misma forma y por eso tú... eh, Pues mira, no estaría yo muy de acuerdo, Entonces, francamente. Bueno, no, yo creo que los grupos había... de acción no eran estaban estaban imbricados en un, monum en un movimiento de cientos de miles de personas y muchos de los militantes del sindicalismo acababan dentro de los grupos de acción pero también tenía sus más y sus menos, ¿no? Eh, había una diferencia, de hecho, muchas veces entre los que uno llamaban los sindicaleros, los anarqueros, los no sé qué, había también sus más y sus menos. Entonces, ¿no? Era el movimiento libertario o el movimiento anarcosindicalista en la península que era muy amplio y había muchas ideologías, muchas tácticas, muchas estrategias y había unas variedades muy profundas, ¿no? Desde pacifistas, vegetarianos, nudistas, hasta, hasta otros que se les, acusa, se les calificaba poco menos que de anarco etcétera, etcétera. Era un movimiento muy variado y con sus más y con sus menos, ¿no? De hecho, luego llegaría desde aquellas bandera roja y bandera negra, los sindicalistas y anarquistas, hasta luego los trentistas, faístas, todas aquellas cosas, pues, pues demuestran un poquito que aquello era, era muy variado. No era una balsa de aceite precisamente, ¿no? Desde, desde luego. Bueno, pues eso, está claro que esto es dentro de una época, una época de, de luchas, una época de gente, de proletarios con conciencia, una época de, de guerra de clases, y, y bueno, pues que, estamos, que no tiene nada que ver con el mundo en el que estamos ahora. Está Realmente. claro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Entonces nos iremos acercando más, a, vamos a ponernos ya a lo que es la parte también más conocida como llega, que es luego a, a Durruti durante la, durante la Revolución Española. A la Fantástica uh -huh. República. Aparte, bueno, luego él como otras veces, bueno, estuvo también deportado, como hacían antes la gente en Fuerteventura, estuvo deportado en diferentes lugares, estuvo de la cárcel muchas veces, pero bueno el tema vamos a hablar de la son gente que básicamente pasó uh -huh. más tiempo entre rejas que en la calle sí, hablar, sí, hablar, sí. eso es así se comieron largas estancias en prisión la verdad es que la cárcel era una universidad para los obreros entonces eso es eh, el, el problema eh, claro como había muchísimos parados porque si no la cárcel para una persona igual ahora que entonces podía suponer el, naturalmente el perder el trabajo pero cuando se está parado no hay nada que perder. Entonces en la cárcel es donde los militantes obreros podían discutir, debatir y auténtica universidad para los trabajadores. Era un lugar, si sí, es verdad, en el que se conocían y de hubo hecho, muchos que se conocieron en las cárceles y ahí y mucha gente, por supuesto, que abrazó las ideas libertarias por tener contacto con esta gente sí, dentro no, de las cárceles. Llegaron... Presos que entraban por otra cosa y que salían siendo anarquistas convencidos. Claro, De hecho que es que... Aquí... Es difícil pensar cómo era el régimen carcelario y, bueno, también variaba mucho, ¿no? Había eh, penales en España donde el régimen car carcelario era muy estricto, donde prácticamente era imposible hacer estas cosas, pero en otros lugares durante mucho tiempo sí que eran, pues, casi autogestionada muchas veces el régimen interno por parte de los detenidos y, claro, quienes manejaban el cotarro, salvo cuando a veces se utilizaba ciertos elementos del lumpel, para intentar romper esta convivencia, pues eran autogestionados por, por, por la militancia conciencia de Obrera y muchos, bueno, cualquiera que lea las memorias de cualquiera de los grandes personajes que, que las escribieron ¿no? de este periodo, pues, pues dan como, como el paso por, por las cárceles, fueron verdaderos lugares donde se concienciaban. Y también muchas veces, también cuentan el ejemplo, como mucha gente, pues esa era la prueba de fuego, ¿no? que, que suponía pues, el, el abandonar la militancia o el proseguirla ya con, con, con, un, con un objetivo revolucionario muy marcado. ¿no? Era... Uh -huh. Bueno, pues eso, decir eso, que también participó como con otra gente eh, de grupos anarquistas en la época esa que decían de la gimnasia revolucionaria, los alzamientos, ¿no?, que hubo en diferentes lugares y, y huelgas espontáneas y, y movimientos insurreccionales que hubo bastantes. Por ellos, claro, fueron perseguidos y o deportados o encarcelados y gente que murió en ellos también. Y vamos a avanzar un poco y ponernos entonces ya eh, en lo que sería, se puede decir, la... la, la La guerra ya civil o la república y la guerra, ¿no? los últimos tiempos, un poco de, de eso. ya a lo mejor la revolución española. Sí, la revolución española, ya sí. vemosla ahí. Entonces, ¿pero empezamos directamente por julio del 36 en Barcelona o queréis contar algo? Hombre, antes, eh, se... lo único que se puede decir es que precisamente, pues, eh, tanto en el Congreso de Zaragoza de mayo del 36, como, como ya desde incluso la preparación, ¿no? La política... La, la política de la cnt valga eh, respecto a las elecciones del Fren de febrero del de, de 16 de febrero del 36 donde hubo aquel cambio de, de pasar del abstencionismo antiguo activo, activo a, a casi al dejar hacer o poco menos que, que solicitar el voto para el frente popular en busca de de la liberación de los presos por la represión de la Revolución del 34 y sobre todo eh, para muchos ya era bastante evidente que pasara lo que pasara en las elecciones del 36 eh, se iba camino de, de un intento contrarrevolucionario de la reacción ¿no? o sea bien por derrot, por victoria electoral eh, de las derechas o bien por victoria de eso las ha, izquierdas eso, y eso y, cualquier texto que se cojera de la mm, época se daba por hecho claro se daba por hecho y por eso mucha gente de la CNT empieza con el tema de los comités de defensas y la preparación no la acumulación de material y la preparación de para estar al tanto mientras que otros se eh, seguían con aquello de, ¿no?, pues desde el gobierno burgués de lo más tibio, no de, de la parte más tibia y más burguesa del Frente Popular, que es la que subió al gobierno, ¿no? que ni siquiera estaban, por no decir que ni siquiera estaba el Partido Socialista, eh, y, y bueno, dentro del Partido Socialista, dentro de sus peleas internas entre pretistas, caballeristas, etcétera, etcétera, pues una parte de, de la CNT estaba ya bastante consciente de, de que tarde o temprano iba a llegar esto, que era evidente y que había que ir preparándose. De hecho, en la famosa moción de, de, del Congreso de de Zaragoza donde se hablaba precisamente de esto de, de los comités de, de los grupos de defensa y todo este tipo de cosas no y esa preparación y esa precaución y el saber cómo estaban las cosas y el tener claro lo que se iba a hacer fue lo que llevó a que en Barcelona en toda en Cataluña Eh, ...por esa preponderancia del de, de movimiento libertario allí... ...por esa organización en los de defensa... ...y en toda la gente que había allí, ese haberse armado... ...pues consigan que la, el golpe militar no, no triunfe... no ...y consigan parar, consigan parar el, lo que se llama el enlaceamiento nacional... ...dentro de la ciudad de Barcelona... Y, y bueno, y se, se paró, no sin baja, ya hemos contado antes que murías, casi murió mucha gente, pero se consiguió y fueron fue la gente, realmente fue la CNT y la gente vinculada a los que pararon el golpe en, eh, allí, en militar allí, ¿no? y los que se hicieron con la calle, realmente no, no fue nadie más, fueron ellos solos. Es importante aquí señalar algunas cosas. Por un lado, la historiografía burguesa o oficial. ...señala que la, la actitud de abstención de la Guardia Civil... ...que había una, eh, una cantidad importante, sí. en torno a 2.000 Guardias Civiles... ...nada menos, que consiguieron, que eh, estuvieran quietecitos... Eh, ...y la actitud de los Guardias de Asalto, que eso sí, eh, lógicamente... ...eran mucho más, eh, ya que se habían formado en la República... ...eran menos, menos pro-fascistas, pro y sí actuaron... Pero realmente lo importante fue la, la, la acción de la CNT, que a su vez, que a su vez no, evidentemente no podía caer del cielo, ni era una cuestión de las masas espontáneas. Espontáneo. Había habido una preparación, que es justamente lo que vienen diciendo los compañeros, que estos grupos de defensa se, se, se habían ido estructurando muy bien. Habían pasado de, de la fase de grupos de acción que se habló antes, cuando tratan de enfrentarse al pistolerismo, a esto consolidarse más como una especie de embrión de futuro ejército revolucionario, que es lo que plantea. Incluso, esto da origen a una primera polémica que nos puede interesar, que es si la gimnasia revolucionaria, que dio origen a tres sublevaciones muy costosas en vidas humanas, y sobre todo en presos, cantidad de presos, esto que la CNT fuera eh, un poco eh, afinando el violoncelo no, desmantelada en partes, sí. y, A los militantes o sea, claro. justamente los militantes más claro. metidos claro. de, de, que... sí, de hecho hecho la, la, la, el número de bajas que hubo en Barcelona entre los militantes de CNT el dieciocho de el diecinueve de julio del 36, y probablemente de la gente más dispuesta de la gente más hecha palante y más activa en esta actividad probablemente fuera muy determinante a la hora de que luego no, el famoso, la famosa polémica de ir o por el todo, pues si caen en buena parte en primera fila la gente que más está por la labor, difícilmente los que luego salen de, de las covachuelas a, a, a recoger la victoria van a estar tanto por la labor, pues en ¿no? En ese sentido, mm. la, la, la, la triste muerte de Ascaso, poco mm. que, que, que pocos digamos mm. líderes de ninguna organización mm. están en primera fila con un fusil pegando tiros, mm. claro. Hubo la mala hostia que murió, que lo mataron, vamos, son, Cuando ya estaba prácticamente sí. toda Barcelona. Ya un estaba, tiro en la estaba frente. Estaba dominada. ¿no? Eh, y este personaje todos sabemos que era de, además había un juego de carácter muy Sí, era el equilibrio un poquito de él. se complementaban muy bien y este hombre tenía muy muy buenas ideas y probablemente hubiera podido compensar, como dice aquí el compañero. Eh, mira, quería volver al tema que has comentado de, de la Pero Guardia se Civil se porque... ¿No? Sí, sí, de los todo, de lo todo, amor, del 30 de diciembre, el de Zaragoza, el de Zaragoza, de el Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza que estuvo Durruti en el Comité, por ejemplo, eh, Casas Viejas, bueno, Casasvieja, son un, un una que serie importante. ¿En consistían esos, que quizá los, no, esos levantamientos, ¿no? que se proclamaba el comunismo libertario y se hacía <coughs> la revolución? Y... Pues sí, era directamente lo que llamaban gimnasia revolucionaria, proclamar, lo que pasa es que muchas veces... Pero eh, es pecaban que la de... revolucionaria sí. para García Oliver, pero para mm. los que lo hacían en ese momento era la revolución, se lo creían firmemente en lo que estaban haciendo. Hombre, claro, si no, no sales y... No, no iban... No es iban a lanzar no, no, ahí no, no, a una piscina por, no, por hacer no, una gimnasia, no, no, es decir... Pero no, pero... Estaban eh, claro. por alguien, es decir, por alguien, mm. quiere decir, por los más... Eh... Mm. Mm más organizado, más estructurado. De hecho, lo, el propio el hecho de que muchos de estos eh, sublevaciones sean tan limitadas localmente, regionalmente, eh, las aboca a un fracaso sí, absoluto. Claro, pues seguros, como, ¿no? ¿sí? mira, que mira la Casas Viejas, el, ba que... el bajo Llobregata es que todo, evidentemente, si no hay una una cosa más o menos generalizada por las estructuras del Estado en cuanto se pongan en marcha, pues machacan eso como una hormiga, ¿no? Y que es de hecho lo que pasaba. Sí, eh, pero pero es que los alzamientos se hacían es... se hacían con todas las consecuencias. Sí, Fue sí. como como octubre del el 34, se hizo claro. en Asturias con todas las consecuencias. Se saltaron los partidos de la Guardia Civil. Sí, sí, central, pero... Claro, luego la represión es brutal, es feroz y, y es pero, a Pero, Pero, pero, pero, pero, pero sí, por y supuesto, y, los obreros de Asturias ni siquiera estaba, eh, eh, pensaban que era una revolución asturiana. O sea, era, sí, si, sí, si, sí. si se echaron a la calle y a la dinamita no fue porque pensaba que era una revolución asturiana sino porque toda españa estaba en armas sí, sí, sí. contra el cabo de todas formas el, el, de, el de la revolución de Asturias por mucho que sea la más sintomática y allí supuestamente triunfó el achaope y la alianza obrera yo sí que le veo ahí un, un carácter político muy diferente bueno, al resto no hay, De pero, hecho la propia la propia como ejerce el, presión, parte del PSOE, no, el Partido Comunista sí, etcétera el ajo allí el claro, el bueno tema, pero no. hay, hay interpretaciones pero de todas maneras yo mi interpretación es que es el único sitio donde de verdad eh, triunfa la, la, la unión por la base y, y, y es por eso que, que cuaja. Y los demás sitios es, una, es una mani un maniobrarismo político de, de la, la, digamos más, izquierdista del PSOE que por supuesto pues no consigue arrastrar a nadie. Y en Cataluña además mezcla con el nacionalismo. Uh -huh. que lo, que lo, bueno, lo las, ar no las armas impulsado. que abandonaron los nacionalistas catalanes pusilánimes, pues fueron recogidas por esa gente de los comités de defensa y utilizadas luego en julio del 36. Bueno, es verdad que estamos haciendo una digresión, vamos sí, a la. Sí, estamos volviendo atrás. Yo, no, vuelvo, a la, vuelvo, a la, yo volviendo al ajo, quería hacer un comentario respecto a lo que ha dicho Enrique. Es verdad que en los últimos años, de 10 años a esta parte, eh, se ha tratado <coughs> mucho de minar el, el protagonismo de, de, de la CNT, de los revolucionarios de la CNT, especialmente en, en la derrota de los, de los alzados en Barcelona, volviendo a agitar mucho la figura de Escobar, del general Angunen, de, de todo el tema de la Guardia Civil y Y, vamos de hecho se llega a leer ahora lugares que que sí que sí que la cnt poco menos que se ha, que se quiso apropiar de todo eso pero que en realidad fue la, la guardia civil la que la, la fuerza decisiva hombre si se entiende por decisiva que es que, que entró justo en el momento de la rendición pues puedes decir sí como entran ellos y se rinden pues causa efecto pero vamos de hecho pero muchas veces claro no actuaron no, no llega Hubieran perdido, sí. hubiera costado muchísimas más vidas sobre mm. eso. Sí, obreras. Eh, de hecho, lo que pasa es que en muchos lugares es verdad que se hacen la foto porque los militares, pues con su forma de ser y su desincrasia, lo que hacen es decir, no, nosotros no vamos, no nos rendimos ante estos desarrapados, nos rendimos ante la Guardia Civil, eh, que son compañeros y que son al fin y al cabo la estructura, la figura del estado, pero es pero vamos, el, no hay más que, que a ver. Bueno, a zapados, ¿no? Están mm. protegidos. En vez de haber, de haber sido inmediatamente mm. disueltos mm. y haberse mandado, pero no como unidades regulares mm. eh, estructuradas militarmente, sino desorganizados disueltos, para eh, formar eh. unidades que no pudieran ellos decir ni pillo y mandarles al frente y no dejarlos en Barcelona esperando mejores tiempos. Que efectivamente llegaron. Mira, sucesos, sucesos peliagudos de esta índole, pues la, la columna Casa Sala, que sale de Castellón en dirección a Teruel, estaba formada por un núcleo importante de milicianos y por un bloque compacto de guardias civiles. Pues cuando llegan camino de, de la zona del frente, en un pueblo concreto en el que paran a acampar, pues suceden ciertas aparentemente supuestos roces, supuestos desmanes que claro los guardias civiles rápidamente eh, cohesionados pues eh, se hacen con el control, le eh, dominan la columna, fusilan a un montón de, de milicianos y se pasan con armas y bagajes a, al bando enemigo. Ese sí. esto Pero, claro eso es lo que pasa por no disolverlo... Y no haberlos matado antes de que les mataran bueno, a claro. nadie. No, ni, si, ni siquiera de ser disolver al cuerpo. Hombre, claro, también está. Es que hay hubo otro problema, por ejemplo, la disolución tan rápida por parte del Estado republicano de, del ejército, ¿no? Que dejó, lo disuelve de, de yure pero no de facto, y dejó eh, una situación de vacío muy descompensada. Y también esto, evidentemente, también tiene que ver con, con el famoso problema del debate de ir a por el todo o no por el todo si vas a por el todo si de verdad puedes tomar este tipo de medidas si te quedas en una tibia media postura de comité de milicias de la generalidad por un lado el gobierno por, todo, de Madrid, por otro Qué pasa, qué pasa con bueno, al final aquí está la, la, la eterna historia de, de la relación del anarquismo ideológicamente con el poder y, y no a, a atreverse eso a, a, en una situación revolucionaria a ejercerlo, que es, lo que, claro. que, que es el, una historia pues eterna y, y bueno, de todas lo... maneras entonces eh, siguiendo un poco en torno a la figura que hmm. protagoniza nuestro programa de hoy en el, el alzamiento Militar, parado en Barcelona y en Cataluña Durruti, igual que su compañero Ascaso muere de un tiro en la frente Durruti sigue vivo Y García Oliver, ya supuestamente Se ha ganado la calle Se presentan todos allí En la Generalitat, ¿no? Que alguien hable de esto Bueno, eso es muy conocido ya sí. ¿no? Sí, uh -huh. Les invita a Bueno, está hasta el último momento Pensando que todavía Puede controlar la situación Entonces, eh, le gana por la mano la CNT que consigue entrar en el cuartel de Santa Andreu, donde hay 30.000 fusiles que inmediatamente son tomados por la CNT. Más las corporantes armas que habían ido eh, acumulando. acumulando y Me recogiendo. tener en cuenta que se sublevó de Barcelona absolutamente todos los regimientos, toda la guarnición. O sea, que fue una sublevación muy importante, ¿no? Y evidentemente el frenarles, el conseguir derrotarles, no me extraña que la gente, esas fotografías Eufórica. que todos hemos visto mm. maravillosas, de un guardia de asalto, un camiseta, mm. abrazándose con un miliciano y con mm. otro y gritando todos. El famoso este que dice ahora, si se puede... Sí, ¿no? sí. sí, se ¿Sí puede, se con, se con, el puede con el ejército. El sí. no, no se puede con el ejército no? que, que les había marcado en el 9, en el 17, en el 34. Eso y... Es una y un acontecimiento impresionante, junto con la huelga de Madrid de la construcción, que bueno, que si acaso hay tiempo ya hablaremos un poco de eso. Pero a partir de este momento viene lo, eh, lo, lo alucinante, es decir, eh, que lo estamos interpretando, ¿Sí? que se interpreta de muchas maneras, ¿Sí? evidentemente. Uno, bueno, lo primero, hay, eh, lo importante es que ya rompemos ya con los cuentos de hadas, ¿no? ¿Sí? y rompemos con las, con las historias de, oficiales que es lamentable porque si nadie, por supuesto ninguna organización política hizo ninguna autocrítica de lo que hizo en la guerra civil, pero claro, los anarquistas no somos como los demás, no tenemos eh, eh, innato a la capacidad de autocrítica y si nosotros somos capaces de, de analizar, entre otras cosas, no es por flagelarnos, es por aprender, uh -huh. y por encontrar la verdad histórica y en segundo lugar, porque hay cosas de entonces que son aplicables ahora, Y eso es lo más importante para nosotros. ¿Qué cosas están pasando y qué han pasado entonces parecidas? El problema del poder, que lo acabas de señalar... Perdona, no sé cómo... Tengo... El pájaro. El pájaro. acaba de señalar el problema del poder. Y también habéis señalado el famoso ira a por todo. Ir a por el todo, concretamente. bueno Eso es una falacia. En primer lugar, es una imposibilidad absoluta constituir el comunismo libertario de la, buenas a, de la noche a la mañana en una ciudad tan amplia, tan grande y tan compleja. El comunismo libertario sí se pudo hacer como verdadero comunismo libertario en pueblos, en casi todos los pueblos de Aragón. Porque es muy distinto en un pueblo pequeño, que toda la población está unida asambleariamente, que se reparten todo, efectivamente está, que se quemó el dinero. En fin, maravillas del comunismo libertario. Algo, última etapa. Pero en los demás sitios esto no tiene sentido. Luego, entonces es un dilema falso el que nos, nos hizo ver García Oliver, que se autosculpa constantemente en su, en su famosa en el libro... El, eco de, los el eco de los pasos. Diciendo que él no, que él había pedido el, el, el ir iría por el todo. porque es eso de ir por el todo? ¿Por ¿Qué es eso de hacer el comunismo libertario? Y si no, pasa al otro extremo. Es decir, no hago Entrego el poder a la burguesía, a la burguesía y al el partido gobierno. comunista el, este, catalán, el PESUC. El PSUC. Uh -huh. No, el Pesuc de primeras tenía poco poder El peso hasta no pintaba, ya viene no Por eso realmente. te digo que no existía como tal Que hasta el tren pero claro a lo que me refiero no estoy de acuerdo en todo todavía, yo no y yo no y creo y que García Oliver no hiciera nada en ¿eh? el de la en la, la, la, la acción del comité de milicias esos dos meses esos dos meses de de, libro, esos dos meses del verano sí como tú que te acabas de releer el de Duruti no te fastidia, por lo menos se ha ampliado <risa> el, <risa> el, <risa> el repertorio <risa> sí también y, y, a ver que levante la mano <risa> que se ha leído el de Antonio <risa> el Ortiz por aquí el de Jesús ¿eh? eh, <risa> pues autor. no por eso estoy de acuerdo <risa> el tío, el tío, el tío. mira eh, el típico tópico de que y también eh, por ejemplo Eh, la autocrítica y no la autocrítica, porque la historia oficial de la gente de Toulouse mm, eso de autocrítica dónde está la autocrítica ahí no pero <ríe> es una es una verdadera, es una verdadera historia oficial modelo editorial progreso de moscú casi no de guerra y revolución en españa por el, el, el Peirats etcétera hacen entonces bueno hay personajes y hay personajes y hay historias hay historias y y yo creo que el ir a por el todo en el sentido de implantar de un día para otro el comunismo libertario tal vez no Pero ir a por el todo, quitar de en medio a Companys y a su gente sí que claro, se puede hacer perfectamente. Y a la ¿no? Guardia Civil... Claro, claro. Claro. Pero eso es que luego pasa a las siguientes, mm. al siguiente mm. sofisma y dice nosotros no podemos hacer una dictadura anarquista. Eso, o sea, eso es cuenta... lo que decía yo con la relación con el poder. Claro, claro. Era pero era ese, sofisma, ese sofisma que se supone que... Por que... Habla de, de por el todo. Y por otro lado dice que no se puede hacer una dictadura anarquista y que por lo tanto hay que compartir el poder con todos los demás. Y con todos los demás significa... Pero quien dijo, ¿quién dijo es eso de la dictadura, si no, si no me equivoco, quien dijo eso de la dictadura fue Federica, Federica ¿no? Sí. Fue Federica, ¿no? Fue precisamente los los burgueses de, de, de ahí habría otra vez la gran el gran problema del 36 que es la disociación entre entre los comités acabar con todo lo que hay que acabar y ya Ejercer el poder. Pues sí, mejor, mejor una vez colado que ciento amarillo, dice el refranero ¿no? Eh, y bueno, pero de todas formas, el verano del 36, el corto verano de Nanqui, es que verdad, yo creo que siempre ponemos el, el fin en de mayo del 37, y yo creo que mayo del 37 fue la salva final. El verdadero final estuvo en la disolución del comité de, de milicias en, en set, a final de septiembre del, que es cuando verdad la, re, la burguesía se rearma y, y coge de nuevo los resortes, ¿no? Las revoluciones son como las enfermedades virulentas, tienen tiene tiene una quincena de días donde tiene que pasar todo y si no pasan esa quincena de días luego... Si no se extirpa, se se extirpa bien el tumor no. No, no, no, si, no, si no se pasa la fiebre esa fiebre no, en 15 no. días, en dos meses luego es muy fácil que vuelvan eh, las cosas a su cauce Sí, pero bueno, que estaba todo plantado para que las cosas acabaran como acabaron, porque como lo ha dicho, no se disuelven las, los militares, no se disuelve la Guardia Civil. Se funda el Comité de Milicia Antifascista este con participación ahí de todo el mundo en unas proporciones también totalmente aberrantes, Aberrante. se puede decir. O sea, es que fue todo pues preparar lo que acabó aconteciendo, ¿no? Eh, pues y, ahí, eso. y ahí eso te iba con la, con la relación con el poder y con el, su ejercicio. Uh -huh. Y ejercer el poder en este caso no significa decir todo es mío, pero sí significa disol disolver las instituciones del Estado por la fuerza, evidentemente, porque tienes las armas y porque mm. tienes las armas y porque tienes la gente y porque tú tienes el poder real que son eso. las armas en la mano, y al no hacer eso se lo estás dando, y eso es lo que pasó Es que efectivamente, yo esto lo he reflexionado mucho porque además he tenido que seguir a historiadores no anarquistas es decir, a historiadores marxistas que son los que verdaderamente se han, se han atrevido a hacer el, el, el, la diagnosis, ¿no? Luego, sus recetas no, no están de acuerdo, no estoy de acuerdo con ellas, eh, porque ellos parten de, de las teorías marxistas y precisamente de la toma del poder. Entonces, no es necesario tomar el poder en el sentido en que lo dicen los marxistas. Que es tomar claro. el poder del Estado. Claro. Sí. Claro, claro. Lo que hay que hacer, por supuesto, es destruirlo. Claro. Y nosotros no fuimos. digo nosotros ahí, ahí está. Porque aquí no se trata de hacer una crítica criminalizar a los que vivieron entonces. Yo digo, me, me meto los, dentro como los... si yo hubiera estado viviendo allí mismo. La Puzul hubiera hecho lo mismo. Entonces, nosotros hicimos eso. Hicimos, no destruimos el Estado, teniendo todas las posibilidades, como nunca en la vida podíamos haber soñado, de tenerlas. ¿no? Y no destruimos, no destruimos el Estado, sino que lo reforzamos uh -huh. y creamos una situación momentánea. Tal era la fuerza de la base de la ciencia. Ahí hay un, una, una primera contradicción. Nosotros tenemos que no dejarnos engañar. Con, eh, con trampas lingüísticas y con historias de que nosotros no tenemos poder, de que nosotros no tenemos dirigentes. Mm. Estas cosas son muy serias. No queremos tenerlos, pero si los tenemos, lo hemos de señalar con el dedo. Y en ese caso, eso es lo que ha ocurrido. Eh, hay unos dirigentes, o hay había los, digamos, las, los comités responsables, los comités superiores que se decía, que son los que se reúnen, que si por un lado han sido... A su vez también, es que las cosas, la vida está llena de contradicciones. Por un lado han sido verdaderamente, a lo mejor, los protagonistas de, de la contención de la contención a los militares. No han sido las masas así como tales, sino es, estructuras más organizadas. Pero también van a ser los responsables de la traición, como se si dijéramos. Mientras que la base de la CNT cumple con su labor. Cumple con lo que había ido aprendiendo años tras años. ¿Estás de acuerdo de... con lo que se suele decir que las bases superaron a la propia dirección del... Totalmente. De la las bases o sea, se que... dedicaron, pero no es que lo diga nadie Es que no hay más que, que verlo. Con abrir un libro de historia, a ver leerte cinco páginas, Empezaron salta la vista. A colectivizar claro. las empresas, a ocuparse de los abastecimientos a la población. A irse al frente. A las armas a perseguir a los fascistas, a crear un sistema de orden de orden público mm. totalmente obrero, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los otros se limitaron a reunirse, en unas reuniones extrañísimas que por más que se miran los libros, no hay manera de encontrar ni, act ni actas en condiciones, ni saber si eran plenarias o plenos, más bien eran plenarias, plenarias de, de gente más reducida ¿no? mm. más y de notables. Y además saltándose muchas veces el, la propia, los propios Exacto. estatutos, ¿no? Cu cuando se renuevan, mm -hmm. cuando son eh, no, confirmados no. por las bases. Ahí sí que no hay ningún miedo a tomar el poder. hay Pero una bueno. situación revolucionaria se puede ir por los procedimientos asamblearios... Bueno, convocar es que los sí, es que, que esos son los procedimientos que revolucionarios, claro. Lo que no es revolucionario es que una camarilla se claro, reúna claro. con concha, chavada con la camarilla burguesa claro, claro. Pa, para entregar para claro. entregarle el vale, poder a los de siempre. Eso es lo no que no es. A mí utilizar la palabra Sí. eso es lo que no es revolucionario entonces mira pues sí no, sí es que todo, ¿no? a mí la palabra conchavado es que es que... O sea, yo a, pues vez, yo no a veces intento ponerme no y decir pues es que bueno la... mucho de la, de la mala fe de estas personas lo más bien pienso en su buena fe lo que está claro Pero, no, es creo... o su buena fe o su tibieza por ejemplo sí, pero sí si es que son gente que llevan 20 años haciendo lo que habían hecho un haciendo poco de repente, pues eso pues, claro fun funcionarios de 400, del sindicato claro ahí está pero precisamente no. no mira precisamente quiénes son los que hacen todo esto no son los que se van al frente no son con los que los que utilizan son los que van a un comité ponen el culo en el comité y luego del comité al ministerio a la subsecretaría, a la consellería y o a luego a se toca, de, ¿no? y luego Porque eso es no que, nos suena también del si no día de hoy Oliver no Oliver lleva 20 años echándose a la espalda una militancia de base activa no eh, sí pero qué personaje de, de estos personajes que estamos hablando tuvieron esa militancia de baja quién quién de base quién se estuvo quién estuvo tantos años no sé de todos estos de los que están arriba del todo muy o pocos la monseñor la, Monche Por, la, la única que no bueno de Santillán. que no se sabía casi ni de dónde salía ni de No, así era por lo de cámara, mucho. El problema es que era un Claro, mucho, pues exactamente. Esgleas, domenes toda esta gente. ¿Dónde están esa gente que en los años 20 y 30 se estaba partiendo la cara? ¿Dónde estaba? ¿En el frente muchos muertos por el pistolerismo o dónde? Resumiendo un poco la situación, después del lanzamiento... Después de la que, que venció, pues se puede decir, el sector revolucionario y libertario en Barcelona, eh, rápidamente esa capacidad de ya émosle, poder de controlar la situación de lo que sea se desaprovechó y bien es cierto que mientras una gente por la base estaba organizando la sociedad nueva porque se lo creía y otra gente yendo a sacrificar la vida a los frentes, había una cosas, no sé llamarle camarilla, o unos profesionales, o uno lo que fuera, que se fueron metiendo en todos estos... Mírate, yo te en digo en todo esto que, además, ya no eran, ya no eran eh, decimos, estructuras eh, de la CNT, sino ya estructuras del Estado. Mm. O sea, todos estos comités, y al final, acabaron de ministros. <risa> o sea, que ya se fueron una mezclando con el Estado y acabando, pues, absorbidos por el Estado, y además, con, con ese gusto por el cargo y por todo esto, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Que el momento de después que fue... Eh, en mayo del 37, que fue cuando, uh, ya tenemos que hablar en mayo de este año que viene, que es el aniversario de lo que allí aconteció, y que salieron pues los ministros, ¿no? Federica Monsén y García Oliver, a pedir contención y a pedir que se retirasen de las de, de, de las calles el, el, a los revolucionarios. Que estaban... el, el famoso, las barricadas sí, debéis sí. ser retiradas. Es el famoso. Y esta gente estaba peleando porque no acabase de consumarse la derrota más absoluta de la revolución, como así sucedió, ¿no? Exacto. mayo eso es, es, mayo, mayo se gesta en julio, Lo de julio claro. requiere y en septiembre mucho claro, y una cosa, vamos a decir más, Enrique una tortilla completa, dedicada sí. a hablar de eso y Enrique, Durruti el personaje de Durruti en esos momentos cruciales. Venga, sí, porque, por ejemplo, la venida de, Dur de Durruti a Madrid tiene mucho que ver precisamente con toda esta gente de la que estamos hablando, con todos estos comités, con todos estos paraministros y con estos preministros, nunca mejor en este momento, porque estaban a punto. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿quién saca a Durruti de, de su ambiente? ¿Quién le trae a Madrid? ¿Qué intereses hay? Durruti, de, eh, verdaderamente del grupo, ojo, el grupo de los solidarios, que era mm. bastante, eh, por lo menos una docena larga, mm. casi todos ocupan, ocupan puestos importantes. Mm. Eh, de, de las columnas, por lo mm. menos tres están dirigidas por, mm. eh, por compañeros del grupo de solidarios. Eh, la policía, la, las patrullas de control, en fin, hay varias cosas mm. que luego o sea, que o sea, lo querían que estos iban bien, pero de todos ellos el que más se salva es Durruti. Durruti, claro, ha pasado la historia no solamente porque ha, ha muerto en las condiciones que murió, ¿no? pero bueno, también murió a eh, escaso, caso, pero no le dio tú, tiempo a hacer no, no, nada, digamos. No tiene esa figura Pero, claro, Durruti encabezó la columna de su nombre que actuó en Aragón y por donde pasaba fue estimulando la revolución social. Eso por un lado. Por otro lado, fue capaz de contestar, de contestar a la burocracia que estaba en Barcelona. Tiene el, el discurso este... El un, famoso discurso de, de, de noviembre, famoso, ¿no? La famosa, el famoso, no lo vamos a leer, aunque es corto, que fijaros hasta cómo estaban las cosas, esto es el 4 de noviembre, sí. que ya ni siquiera puede la Solid, el, el periódico anarquista Solidaridad Obrera, ni siquiera puede publicar íntegro el discurso sí. porque ya viene censurado. Qué número, ¿eh? <risa> es alucinante. Es alucinante, sí. Y entonces, en ese, entre otras cosas, les dice, ojo, porque está diciendo ya... La columna, el, el comité de guerra de la columna de Urruti, que, que firma el propio Urruti, está negando negándose al decreto de militarización que ya está ha sido emitido por el gobierno de la República. Es decir, que todas las milicias deben de ser militarizadas y por lo tanto sometidas al código de justicia militar, entre otras cosas. Entonces él dice que lo asiente mucho pero que no se acepta la militarización, porque ellos, y entonces les dicen en ese discurso, nosotros invitamos a que compañeros de Barcelona vengáis al frente y veáis si tenemos disciplina o no la tenemos. Que luego nosotros vamos a bajar a Barcelona a ver, si hay, a ver qué es lo que hacéis. Y empieza a decir que ya está harto, de en el propio discurso, ¿eh? que ya está harto de recibir cartas de familias de milicianos diciendo que tienen problema de hambre. Cuando también, a su vez, sabe que ya los políticos y los dirigentes sindicales están viviendo a cuerpo de rey. Daros cuenta. Que, no, las intendencias, cual, cualquier, cualquier entidad de retaguardia tenía una intendencia para atribuirse cosas. Mientras que la gente de la calle pues empezaba ya con la dieta a base de lentejas eh, para el resto de la guerra. no a, Ahí está el tema de Durruti, es que también, como precisamente en ese contexto... Yo no sé, pero da la sensación de que de, de, de Durruti se deja liar eh, se de, se deja liar, se deja engañar, se deja manipular. Como le, precisamente le sacan de, de, de ese comité de guerra, le pasean por Madrid y luego le hacen venir a Madrid con solo un pequeño grupo de la columna Durruti para acabar como acabó, parece más un poquito aislar, ¿no? Descabezar esa, esa porque ya, luego la, la, la porque columna Durruti luego de la se de militariza con relativa rapidez y facilidad frente a, por ejemplo, a la Columna de Hierro o pero otras. La forma él, él no puede hacer. Mm desempeñar su lado. Al, al final, además, tener al lado de Barcelona a, a, a un día de Barcelona un grupo fuerte, armado de revolucionarios cuando en la, la retaguardia están pasando lo que, lo, lo que está pasando es una amenaza entonces si te lo quitas de en medio está muy bien no, Todos, todos <risa> encantados de que muriera Duluth pues claro. no Quiero ve. decir que la situación era de tal calibre que En vida de Durruti se hace un, una, una reunión, no recuerdo si pleno o plenaria, en la zona de Huesca, y se quejan los compañeros de la CNT, de los pueblos que estaban en la zona de influencia de la columna del Pesuc, de la un, Unificación eh, el Comunista, el Catalán de Unificación Marxista, del oh, vale, no. de que... Dicho partido, el PSU, había reactivado la UGT y estaba afiliando a los propietarios de estos pueblos porque eran, no querían colectivizarse. Y entonces les estaban dando apoyo y sostén, ¿eh? porque estaba la columna ahí. Entonces, daros cuenta que no, los, el error garrafal del principio, que hemos, que hemos, aunque solo sea esbozado hace un momento... ...no solamente no sirvi sirvió para ahogar la revolución... ...sino que tampoco sirvió para ganar la guerra... Sí, ...porque era sí. la excusa... Uh -huh. ...es decir, el sí. hecho de que hubiera tal cantidad de columnas distintas... ...que además no querían aceptar el, ningún mando... Sí. ...y querían actuar por su cuenta... ...con una especie de, de, de competencia suicida entre ellas... ...era un elemento importantísimo... ...que si no se hubiera hecho así probablemente hubiera sido mucho más fácil actuar. Los fascistas en Huesca decían, ¿cómo va a caer Huesca si está apoyada por cuatro columnas? O sea, burlándose de la imposibilidad, de la división que tenían en un sitio donde la hegemonía de la CNT era, vamos, absoluta. Y lo poco que le faltaba era del POU, que en este sentido sí hubieran sido... No, el Pom estaba cuando va a revolucionar en ese, en, eh, en ese pero sí, no, porque también eh, recordemos que Ni y tal al principio entra muy al juego de sí. con Company, acaba siendo consejero de la ingeniería etcétera, digamos que sí, el, sí, el, el Pom también tiene sí, yo creo ya, que a no, partir de septiembre del 36 no, no. se abre más los ojos, e evi ¿no? Evidentemente con sus con sus claros y, y con las mismas contradicciones que tiene la CNT pero con las mismas, ¿no? Con más más que Lérida un poquito, claro claro el rollo de la No, pero por ejemplo, eso es uno de los tópicos de la Guerra Civil, ¿no? Lo de los, los fascistas con carne que se emboscan en que es verdad que en ciertos lugares eh, Se emboscaron en el CNT, pero vamos, es que en la zona de Catalano aragonesa el, el cartel de la UG, el carné de del del PSUC, pues allí se metió eh, toda la burguesía, toda la Todos reacción, los propietarios la la CNT, y etcétera. todo lo la, con todos contra revolucionario, vamos, ni más ni menos, ese fue su papel, y eso ah, fue sí. lo que hicieron. Eh, no sé qué tiempo nos queda, nos queda poco muy imagino. poco, nos quedan seis minutos como podemos ver y todavía que queda cortísimo. no hemos cruzado ni el Ebro claro. y, no, y no hemos cruzado ni el Ebro o sea que pero hay bueno. que venir otro día <risa> pero de todas maneras eh, otra cosa, bueno, también para la gente a lo mejor que no esté muy todo el mundo no está enterado de todo la muerte de Edu Ruti fue fue una, una muerte muy misteriosa También, ¿no? Durruti murió en la ciudad universitaria. Cuéntanos tú que entiendes algo de eso. Pues hombre... ¿Dónde hay... murió Durruti? Mira, esa es una de las cosas ¿Y que... Y todo los... este misterio que, que envuelve el, la muerte el, de Durruti. En, en los últimos años en Madrid, gente de distintos grupos de investigación de la guerra civil, no necesariamente libertarios ni mucho menos, han intentado encontrar directamente el lugar exacto y concreto. Y hay varias versiones, ¿no? En la zona de hotelitos de Metropolitano, que es la plaza... el lugar concreto donde recibió el tiro, que es un poquito secundario, ¿no? Eh, vuelve Una y otra vez vuelve a aparecer el, el fantasma del autotiro con, con el naranjero, que yo creo que es cualquiera que ...que haya visto una, una serie de fotos de la guerra civil... Eh, pues sabe que Durruti en toda la guerra no se le ve no hay ni una sola foto que se le ve con Naranjero sin embargo García Oliver, por ejemplo que prácticamente no estuvo en el frente sí que se le ve con esos Naranjeros precisamente que habían importado, habían contrabando de armas que habían venido desde Bélgica ¿no? en, en, eh, antes de la guerra preparando los comités de defensa y otros personajes, Ricardo Sanz otros personajes que se ven con Naranjero Durruti en ningún momento y ni siquiera algunos de los que le acompañan porque a veces que se hablaba que si Yoldi que si tal, eh, es verdad que el Naranjero es un subfusil su súper eh, básico, súper delicado que un golpe si, si está montado un golpe en la culata efectivamente, da lugar a que se dispare, pero además es que si se dispara, un naranjero probablemente no dispare un tiro, dispare una ráfaga que... ¿Y no, un eh, que eh, puede graduar tiro a tiro o el ráfaga? El modelo, los modelos iniciales de guerra eran de los que venían de la Primera Guerra Mundial mucho, el periodo entre guerras muy básicos y ni siquiera tenían esa opción. Eh, pero bueno, habría que ver lo del tiro desde el clínico de muerte heroica, pues no se sostiene por ningún lado, no viendo el ángulo del tiro tal. Eh, lo de un autotiro con un naranjero, hombre, el naranjero es cortito, si te das un tiro eh, sujetándolo de una forma un poco rara, te podría llegar a dar un tiro, pero el caso es que Durruti tenía dos pistolas, una Col y una Star, ¿no? una Col 1911, la típica del ejército americano y una Star. Y en, ningún, y en mientras que en alguna foto se le ve practicando con fusil, no hay ni una puñetera foto. Y mira que hay fotos de Durruti en los meses de la guerra y en ninguna tiene naranjero. Cuando está en Madrid siempre se le ve con, con el chaquetón de cuero, con la gorra con orejeras y con las manos en los bolsillos y con, como mucho con una pistola al cinto. no. Entonces ahí, ahí no cuadra. Eh, la otra versión, eh, un grupo de milicianos en desbandada... Que, que, que se niega a volver al frente y que ante la recriminación pues entra y pega un tiro pues pudiera ser posible pero por el ángulo del tiro no parece tampoco muy normal no eh, ya había pasado con un, eh, unas semanas antes había pasado con el con el coronel Puitendolas que había sido el que el que había estado en el sometimiento de Guadalajara y de Alcalá de Henares, pues había muerto en, en Parla el 4 de noviembre, había muerto uh -huh. precisamente en una situación así, intentando controlar una desbandada de milicianos, un miliciano le dice tú eres un militar y te pega un tiro. Entonces parece como un intento de recuperar ese mismo suceso como justificación. Asesinato, ¿dentro del asesinato por parte de quién? ¿De, de los contrarrevolucionarios de, del propio interior de la CNT? ¿De contrarrevolucionarios de fuera? Habría que ver, ¿no? Del, el sargento Manzana, ¿qué pasó allí? El sargento Manzana, recordamos el, as, el asesor militar de Durruti, que había sido uno de los protagonistas en, en el 19 de julio en Barcelona, ¿no? Abriendo alguno de los cuarteles y pasando armas a los, a los compañeros sindicalistas. Uh -huh. Pues no sé. Parece que yo creo que esto, salvo que salvo que aparezca algún, alguna carta autógrafa de algo de, de, de, en algún cajón de aquí a unos años, parece que sí que se va a alargar como uno de los sí misterios que quedará, de la guerra civil, ¿no? Sí, que tampoco la, es tan importante. El no sé. tema es que, que Durruti muere, que muere, como decimos, en plena revolución, antes de, bueno, habiendo manifestado una postura bastante clara, como has dicho mm. tú, en los últimos momentos. Y que, y bueno, pues entonces, que, que claro, su muerte es utilizada vilmente. O sea, de hecho, por el ahí, tema del frentismo antifascista, de ahora to, aquí todo el mundo lloramos a Durruti, lo, ahora todos juntos, porque tal, el entierro, montan ahí un, un espectáculo. Manipular su sí, sí, sí, frase sí, a todos, menos a la Que se convierte en la frase más paradigmática, ¿no? Eh, ¿no? Eh, de y son de los que lo que eso pues el sector de gente que era el mayoritario que, que quería que cuando Ruti se enterrase no solo a él sino a, a, a esa posible revolución a no, esta... de hecho veo que se posteriormente su ascenso a teniente coronel a título póstumo del Ejército Popular no así ah, eso el, no el lo grado, sabía sí, yo. eso se produce en el año 38. Sí, o sea ya esos más clavos y clavos en el ataúd desde el punto de vista de del o frente es diosa de, por otro sí es un culto a la personalidad y también y todo desde el punto de vista siempre de, del muerto útil no Eh, sin embargo, podemos compararlo con otras dos figuras que tuvieron finales bien distintos estando en el mismo entorno, que es Maroto en el frente de Andalucía y Pellicer en el, en el frente de Levante. ¿no? Sí, eh, ma Maroto que estuvo encarcelado prácticamente durante toda la guerra. Toda la no guerra. Ya estamos sí. hablando en esa época en la que durante la república en el bando republicano los presos revolucionarios eh, anarquistas atestaban las cárceles y ahí estuvieron y muchas veces los fascistas cuando ganaron solo tuvieron que sacarles de la cárcel para ejecutarlos. ¿no? Eso es lo que pasaba, eso es lo que había en la retaguardia ¿no? de, de la república. Eh, pellicer que también pues era eh, sí. uno de los hermanos que encabezaba la, la columna de hierro que fue la, la columna que más más se resistió como gato panza arriba a la militarización pues que acabó pues acabó siendo ejecutado en el año 40 en, el, en paterna no por, por los franquistas directamente y, y bueno pues sí son tres ejemplos de, de, de los de tres de los personajes que más que más empujaron a la vía revolucionaria y cómo... ¿Cómo muestran que, por un lado, tanto evidentemente el gobierno burgués de la República? No hay más que leer ciertas cosas, ¿no? Las memorias de las veladas de Benicarlo de Azaña que producen verdaderas náuseas desde un punto de vista revolucionario y, bueno, cómo acaba todo esto con muertos, con exiliados y con la derrota más absoluta de la revolución, pero mucho tiempo antes de que se firme el último parte de guerra. Y me temo que vamos a tener que firmar nuestro último parte de guerra hoy porque... <ríe> bueno, se pues está claro que hay que venir otro día. Sí. por desgracia, sí. Nos despedimos de Enrique, al que agradecemos que haya venido y esperamos poderte convocar a otra ocasión para poder hablar de estos temas, que parece que dan mucho y que en una hora... Ha dado para introducir. No dan para mucho. <ríe> Tenemos dentro de poco todo el tema también, mira, con lo de mayo del 37 también y todo eso, alrededor de todo esto que va todo enlazado y que seguro que por lo que veo te has quedado con muchas cosas que, que no has dicho entonces las dirás en este programa si tú quieres pues nada, os agradezco mucho que me hayáis invitado y sobre todo os agradezco que estéis aquí haciendo este programa <risas> muchas gracias, Muy hasta bien. la semana que viene con conteratertulia, radioela gmail.com